Estamos en comunicación con una amiga, una、uh -huh. colega también, porque ella hace radio y llena del refugio. Sí, en el refugio, es sí, sí.、Uh -huh. eh, Gir r o u s i o t está en comunicación con nosotras. Hola, Gir, Cami, Cari, te saludamos desde acá. Hola, compas, ¿cómo andan? ¿Cómo les Buen va? Día. Buen día, <risa> muchas gracias. ¿Qué presentación, Ay, por favor? Sí, sí, sí, sí. <risa> faltó la alfombra roja que la pusimos, pero bueno, no se vio. <risa> Gir, contanos antes cómo está el refugio. Ay, bien, ahí estamos volviendo. Estamos volviendo pensando n u e v a s bueno, actividades con, con los pibes y las pibas el s e c u n d a r i o Hoy estuve con el estudio lleno, estuve hoy a la mañana.、Eh, ya quieren ir a grabar, ¿viste? Está b u e n i t o e、ah, s bien, pero recién empieza el año, che. Claro, exacto. Entonces, bueno, obviamente estamos en contexto secundario. Claro. Entonces, eso implica que ahora esté solamente la etapa complementaria, mesas de exámenes y qué sé yo, y cuando empiecen las clases, que vamos a estar con toda la matrícula completa de la escuela, ahí vamos a poder empezar a retomar los talleres, los programas, como hacemos siempre, las artísticas, las grabaciones. Pero bueno, de a poquito vamos, sí, sí, sí. Y este año cumplimos 10 años, así que por favor, compas de r e n c u e n t r o estaremos ahí. Invitándolos para, para hacer algún festejo, seguramente. Y sí, son, son, son primas, ¿no? Las radios. Sí, sí. Y Radio Encuentro es la radio madrina de Radio Encuentro.、Ah, Entonces, sí, es como、sí. ahí un poco, ¿viste?、Sí. La、eh, precursora de esto de los primeros pasos. Le, le contamos a la gente que no sabe que el refugio está en la ESFA, que es una.、Uh -huh. que, comenzó como una radio escolar y bueno, ahora ya es toda una radio, ¿no? Sí. Sí, es una radio escolar igual, q u e r sigue s i e n d r a d e o Sí, sigue s t a b l e c i m i e n t o e d u c a t i v o Y el diario es 89.9. Y bueno, siempre vamos haciendo cosas nuevas. Tiene las, las voces, o esa es un poco la idea, las voces de, de los adolescentes, ¿no? De los pibes y las pibas que están en la escuela. Bien. s h bueno, y por si esto fuese poco, estás enganchadísima, por supuesto, como todos los años, en la organización del 8M. Sí, sí. Figurita repetida. <risa> <risa> Contanos, ¿cómo se viene este año? Bueno, ahí estamos empezando a, a mover un poco qué actividades vamos a hacer de cara al 8M. Sabemos que cae miércoles, eso también es un dato que, que, bueno, que se hace、eh, todos los años: el paro de, de mujeres y diversidades durante ese día, y hay actividades, ¿no? Y para eso. Eh, estamos encontrándonos de manera virtual en principio, porque la idea. O sea, esto también es como un poco nos sirve esto de, de la virtualidad, porque estamos en verano, hay gente que todavía, bueno, por ahí viste, compañeras, compañeros que están en otras ciudades porque visitan a sus familias o porque están de vacaciones, entonces nos encontramos de manera virtual. y La primera asamblea fue el viernes pasado y la segunda es hoy a las 7 de la tarde. Anda dando vueltas un flyer con un link、uh -huh. sí. de m e e t que es a donde nos vamos a encontrar. Y、eh, para mí es una alegría siempre, obviamente, estar nuevamente、eh, convocando a estas actividades, organizándolo. Pero además, te quería contar, Cari, que la primera asamblea fue, a mi modo de ver, de cómo hemos empezado otros años. Súper convocante y maravillosa. Estuvimos 10 compañeras conectadas.、Ah, mirá, la, la primera asamblea, que fue la semana pasada,、eh, primeros días de febrero, no, no es un dato menor, digamos. No, no, por supuesto. Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Pero bueno, sigue la invitación, o sea que, que las compitas por ahí, la muchachada que se quiere sumar en el sí, día claro, de hoy también、supuesto. se puede. Sí, sí, sí, hoy a las 19 horas vamos a estar conectadas. Está dando vueltas por las redes, el flyer con el link para poder sumarse ahí. Y posiblemente hagamos alguna de manera presencial, pero nos queda poco tiempo, entonces、claro. también queremos avanzar.、Eh, empezamos a, a pensar, bueno, las comisiones, como hacemos siempre:、eh, comisión marcha y festival, comunicación y difusión, y、eh, comisión documento, que es como lo principal que pensamos en ese momento. Se piensa hacer una actividad durante la mañana. Eh, que, que bueno, vamos, estamos viendo si es dentro de、eh, la parte céntrica, digamos, de la ciudad, Plaza San Martín o algo así, o Plaza por ahí, Alcina, alguna actividad a la mañana, tipo、eh, conversatorio, y、eh, después a la tarde, obviamente, la, la marcha, la lectura del documento y el festival para cerrar、eh, ese día. Eso es un poco lo que estamos planeando. Y lo que se hace cada año. Pero bueno, sí, sí, obviamente, les invitamos a, a los que quieran participar,、eh, hoy a las 19 horas, en,、eh, de manera virtual, para, bueno, la segunda asamblea、uh -huh. y seguramente hacemos una más la semana que viene. Shir,、eh, esto de que se pare el 8M, ya está、eh, con el tema de los trabajos y, y demás. ¿Cómo, ¿Cómo se toma eso?、Eh, ¿Se adhieren los, los empleadores o, o, o la administración pública? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado estos últimos años con respecto a eso? Mira,、eh, digamos, es cada vez más convocante el paro y se va como ampliando, pero la verdad es que todavía hay muchos、eh, empleadores y lugares de trabajo donde las compañeras y compañeros no pueden hacer paro. Eso todavía sigue pasando. No es que.、Eh, Es masivo, digamos. Sí, es muy convocante y cada vez más, pero bueno, no, hay, hay muchísimos lugares de trabajo donde todavía no se puede hacer paro y por eso todavía nos parece importante, sobre todo、eh, por esas compañeras que todavía no pueden parar y no tienen esa, el, ese derecho, digamos, a, a huelga de ese día, ¿no? c l a Que, que, que por, no, no, para mí no es la minoría, digamos. Las que、uh -huh. no pueden parar todavía,、uh -huh. no es la m i n e、eh, r í a Sí, es una gran cantidad de la población de mujeres d i v e r s i d a d e s que podemos、eh, uh -huh. parar y hacer este, compartir actividades ese día, pero sobre todo porque también se han sumado muchos gremios y sindicatos que han acompañado.、Claro. u l Inter, bueno, hay、eh, ATE, hay un montón de gremios que s i Trajur, que sacan un decreto y que ese día están.、Eh, Estaban acompañando, digamos, a, a las trabajadoras、eh, a poder parar, pero hay muchos otros que no y que tienen que participar, tienen que por ahí participar dentro de su lugar de trabajo, hacer alguna actividad, por ahí eso también sucede. Sí,、eh, y esto también tiene que ver con el compañerismo, quizás, ¿no? De, de por ahí、eh, la parte de, de los varones, no sé.、Sí. Sí. ¿No? Que por ahí、sí. eh, pueden eh, hacerse cargo de quizás las actividades de las mujeres y esta es una buena manera. A veces los varones dicen, bueno, ¿cómo acompañamos? Bueno, esta sería una buena manera. Sí, esa t es una buena manera, es una buena consigna para, para acompañar. Eso lo venimos repitiendo también en, en estos últimos años. No solamente en los lugares de trabajo, sino en las casas. Claro. Porque las compañeras que tienen que quedarse con sus hijos adentro de la, en la casa y hacer, digamos, el trabajo.、Eh, De la casa. i l i a r i o digamos, dentro de, de, de cada una de sus viviendas, también están trabajando y también están、eh, cuidando a, a su familia,、uh -huh. ¿no? Entonces, eso también es importante: que el compañero, que el varón pueda quedarse con los hijos para que la compañera pueda salir a marchar ese día. Eso también es una buena invitación, sí. Buenísimo, Gir.、Eh, la invitación entonces a la segunda asamblea en el día de hoy por Meet. Miren en redes, ¿hay alguna página especial donde podemos encontrar toda la información? Mira,、eh, hay un grupo de Facebook de, que está hecho hace, desde antes de la pandemia,、uh -huh. hace un par de años ya, más de, más de un par,、eh, que es 8M Mujeres Paramos, una、uh -huh. cosa así. Uh -huh. eh, y ahí vamos retomando como para subir la, la información. Ahora voy a colgar el flyer ahí、eh, para que por ahí circule más. Pero no tenemos específicamente de este año algo nuevo, la verdad. Estamos como retomando、eh, los lugares donde nos encontrábamos en los últimos、eh, 8 M, ¿no? Bien. Buenísimo, g i r te mandamos un beso grande desde acá. Y bueno,、eh, esperamos prontito la visita de,、bueno. de ustedes del, desde el refugio también. Dale,、mm. muchas gracias. Bueno, gracias, Cami, gracias, Cari, por,、eh, por llamar, por difundir estas cosas. Y bueno, como siempre, compartan, siéntanse libres de, de poder、eh, comunicarlo porque nos ayuda un montón. Gracias, g i r l e Abrazo grande. Bueno, besito. Chau, chau.